Sí, bueno, miren, en ese tienen que, eh, porque, a ver, nosotros también tenemos una vez, estamos colocándonos ahí enfregados con el tema, darle, uno, usted ustedes, puede recargar su fortuito, pero me agrada, es una especie pero no es frío, una lítica, es un dolor de guata, eso es una canción telítica. Claro. Una colitis, salvo la cuestión que ya tengan, eh, una cuestión muy, Puede dar pila, ser súper eso. Entonces, ¿Qué ¿no? qué pueden pasar Estas cosas por no puede venir para acá y choca? ¿Qué pasa ahí? Bueno, no, o sea, estar ahí y no certifica que duete accidente no voy sí. llegar. Bueno, ahí es el punto y Ya. Porque ahí ya no tienes chance me tienen, me de meterte de, de, de poder llegar. Claro. Pero bueno, sí. o sea, bueno, que pues, hacer que se si certifiquen, o un certificado amén, pero eso sobre tengo certificado médico, receta, bono, le hacen el seguimiento completo todo. Claro, porque todo. esto es exacerbado, uno quiere, uno quiere, pues. Que si lo envío con todos estos eventos a Chacota. Claro, eso va a ser. Ya, vamos a tratar de, de ir avanzando y vamos a eh, de de terminar el día hoy con estaba, por estaba teniendo Y vamos a partir con esto de la definición de los objetivos como parte de la preparación. ¿no? Ver, uno podría pensar que tengo es un paso medio redundante, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, chuta, mira, sabes que ya, oye, se parece a todo lo que vimos en el tema de la definición de, de, de los intereses, ¿ya? Pero, a ver, eh, Esto conviene justamente una vez que nosotros ya hemos revisado cuáles son mis alternativas para valorar el estado de formación, conviene volver a hacer una revisión, ¿ya? Porque eh, en la práctica, lo que yo quiera, no solamente depende a, eh, de cuál sea mi interés. ¿ya? O sea, esto aboca a lo que quiero lograr. Claro, vamos a fijar lo que yo comprendo, el interés, por ejemplo, esto... Pero aquí estamos precisando un poco más tema del tema de interés. Pero profe. también tomando en cuenta ah, cuál es la relación de mi con la contrapasta. Es que y interese, querer, profe, disculpe, el, el, el interés es como el global y lo, el objetivo así... Son muy parecidos, pero simplemente estamos viendo un poquito más preciso claro, Porque el interés, el interés a ver, yo digo puedo querer a, que me reparen mi auto. La relación sí. interna de mi auto. Pero también lo que yo quiera, no solamente depende de eso, lo que yo compare, la necesidad de si no, eventualmente eh, la valoración que yo tenga de, de mi laboración como contraparte puede hacer que yo desminuya también eh, mi prevención. Lo mismo también la, va a vender también si me alternativa muy mala la negociación. Bueno, eso algo también me tendrán que eh, decir. Por eso conviene igual eh, eh, hacer una, una mirada de, de, esta, de, de esta materia. ¿Cómo fijar los intereses? que eh, Lo que se recomienda acá los intereses, o perdón, los Objetivo. objetivos, estos objetivos. La básica acá es que el objetivo tiene que ser realista, sí. eh, porque particularmente ustedes van a negociar más adelante un clientes, eh, y al cliente usted no le pueden prometer del modo. Yo particularmente siempre recomiendo trabajar con el escenario conservador. Que sí, el cliente a veces está volando… Bueno, es que ahí está… ¿Qué ocurre? Que la persona está afectada por lo que se denomina el exceso de optimismo. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que aterrizar a los clientes se le miran estos son los objetivos y tratar objetivo de que que ser mesurado ya pues si yo me, me, me dejo guiar por esta coraje del cliente, ¿ah? voy a terminar fijando objetivos muy alto y probablemente va a ser muy complejo por cumplir, ¿ya? Además también, los objetivos en general debemos tratar de expresarlos cuando los tengo en el cliente. ¿ah? Ojalá el, de, de manera concreta y medir, ya esto me va a permitir también a eh, uno, está indicado acá facilitar la comunicación con mi contraparte y dos, también poder medirse una determinada oferta si te desfasen estos ¿ya? también se dice que esta fijación de bandas puede bandas, banda, rangos de solución en vez de un objetivo tan muy específico también puede ser una buena idea fijar, mira, si nos vamos a fijar en la cantidad económica que eso en realidad responde a una posición Eh, fijarla digamos dentro de un, un rango no una cantidad única eso puede ser un poco más complejo de poder cumplir vamos, pero esto lo tramito pero vamos ahora a la creación de opciones esto también eh, yo les, de, eh, en la creación de opciones es también que es de tal relevancia eh, cuando uno está diseñando una, una estrategia de negocio ¿ya? porque en el fondo esto es el producto que yo quiero vender ¿ya? cuando yo quiero una opción el voy a grabar 3 para poder ir a la red. Pero esto cuando creamos una opción, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que estamos creando un producto. Ese producto lo queremos vender ¿a quién? A la contraparte. A la contraparte, ¿ya? O lo tanto también, ese ese producto tiene que ser hacer de hacerlo interesante para para. Porque un error que la gente comete, lo vamos a ver más adelante, es que tiende cuando piensan opciones, solo piensa también en su propio interés y no se olviden de que están interactuando con un tercero que también quiero dejarlo de alguna forma contenta. ¿Ya? ¿Y qué te lo debemos seguir acá? Para dar cuenta de acuerdo fíjero sobre esta materia. ¿Ya? A ver, la idea básica también es centrarnos justamente para poder enseñar una buena opción es que se traza los intereses. ¿Ah? Y particularmente ¿ah? si, tenemos, tenemos, si tenemos algún interés común, poder tomar ese interés común para poder diseñar una, una buena ¿ah, opción, ¿Ya? y no solamente considerar mis propios intereses sino también considerar los intereses a la contraria. Pero ver, una, una, una opción va a ser buena la medida que también cubro a los intereses a la contraria y mejor aún va a ser si también hay un interés común que estoy también la diseñando en torno a eso, por ejemplo ¿ah, el interés común de los niños en materia de familia. ¿Ya? y si uno se plantea como como yo he estado planteando mi problema de ponerme el, los zapatos del otro ya, perfecto ¿A dónde me, hasta donde él me puede apretar para yo estar preparado y decir aquí, él, él me dice A ah", yo le digo B, y ahí nos vamos claro, es que, eh, bueno, eso te plantea un, típico, un clásico jugo de regateo ¿verdad? sí, pero, pero ahí pensando desde el otro lado Para saber claro, pero cómo... tienes que tener claro también cuáles son tus mejores alternativas, tu uh -huh. alternativa porque ver, si vas a llegar a un punto que va este juego de, de tú me das a, yo te doy P, a poder que ese juego tiene como límite tu mejor si tú te, te, te, te dices ya, pasa ese límite, tú tienes que desechar la, la, la negociación, ¿ya? Claro. Segundo, cuando también, para, estamos generando la, eh, a ver, una, una buena idea también cuando uno también está diseñando opciones, particularmente cuando uno trabaja en equipo, ya es poder separar el proceso, o estamos haciéndolo en la reunión conjunta, con la contraparte se separa siempre el proceso de poder generar las opciones del proceso de acuerdo a la Porque normalmente hay... ¿verdad? Cuando yo a cualquier de ustedes presento la idea, normalmente la tendencia natural para hacer es que yo les presento y automáticamente ustedes me, hacen, ¿me gusta no a decir Vamos a comer un restaurante, yo les digo, mira, a mí me gustan las parrillas, soy seco a guatón perrejero. ¿Te gustan las, las parrillas, no? No, al roto, con filete y lo movetado. Filete y lo movetado, ¿le gustan las fritas? Un no, Poco. más carne, más carne. Más carne, <ríe> <bien>. ya. Cubieta <risa> irlandesa, ¿le gusta el picante, no? Igual, fuequito, no, ya. no se están... Ya, yo digo ya, lo pongo sofisticado, ya la comida irlandesa, comida hindú, que son picantes, hace morir. Muchos incondimentos. Bueno, si uno presenta una opción de restaurant, probablemente uno diría, si, sí, mira, me gusta, no me gusta. ¿Mm? Pero ¿cuál el problema que tiene cuando uno eh, uno evalúa, digamos, eh, uno presenta una idea y uno la evalúa inmediatamente? Tiene gran problema eh, de que uno puede tender a casarse, digamos, con eh, una determinada opción, que no a es la mejor y coloco, les coloco así de ejemplo a ver Milena eh, te, te vamos a invitar a una fiesta a eh, de, eh, una fiesta de gana matrimonio así de, a, eh, bien para todo. y tienes que el traje para la fiesta ¿cuántos te echáis en hacer la operación? comparte el traje de fiesta escucha, tendría que ser como mínimo un día mínimo un día completo, ¿no cierto? Claro, porque hay que evaluar primero, de... ya. buscar, buscar... ¿Qué es lo que, es lo que, es lo que hace? Esa es la, la técnica de las mujeres. Sí, po. Las mujeres... Ustedes le dicen ya, quiero una fiesta, ¿eh? tienes que comprarse un traje. ¿Te haces la tanda completa, no? No, no creo. Una hora, con suerte. Una sí. no, hora. No. Más, aquí claro, Ay, ah, ya, ya, está ahí, está todo. Está y el sacando. cafecito ahí entremedio no sé nada. Parte. Estaba o sea, hablando, aquí estamos dando las compras, <risa> porque Lina no está hablando de de café. <risa> Pero, sí, pues eso hay que, hay que vitrinear, entre medio un cafecito. Ya. eso. Pero el tema, el tema está en esta, en esta parte eh, no. Qué ocurre? Y generalmente las mujeres, por ejemplo, cuando ahora compran, la expedición de ir a tengo dos hijas mujeres, de ir a comprarse una pizza, un agostón, traje fiesta, postura, puede ser, me acuerdo cuando fue la, la fiesta de grabación de mi hija mayor. Ustedes estaban como una semana entera costando, y fueron hasta la última tienda a la en agosto, esto no me gusta, no me gusta, hasta que ya dieron la costón que le gustaba vale a ¿Qué ocurre con ese patrón de, de compra? ¿Ah? Cuando yo muevo la cuenta completa, lo, yo tengo el que yo me equivoque en esa decisión, es muy bajo. En cambio, en mi caso, sobre todo lo que somos iguales, que conozcan unas mujeres también que las hacen, no hacen igual que yo. Eh, yo, cuando voy a comprar, yo, para mí, ir al mall, lo detesto profundamente, ¿verdad? Y para mí, es como esta operación de entrar en, la, en, la, en los los helicópteros de Toro Vel la selva en Yernán una cooperación de búsqueda y destrucción yo el de mall, ya estaciono y voy directo a la tienda que voy haciendo no, nada, voy a andar buscando de, la <risa> no, opción ya, o me mal. voy a tirar me voy a salir no, no ando, no ando, no ando, no ando, no ando <risa> me carga, me carga, me revienta estar en amor mall no paciencia Pero porle perfectamente yo reconozco y tiene estrategia de compra a dos unidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo justamente me puedo exactamente me puedo casar con una opción que no necesariamente sirve el teléfono. Por eso conviene hacer esta separación. A ah, ver, también esto es relativo también porque también para muchas veces también yo no puedo hacer, oye, mira, sabes lo no que va a abordar, preséntale tú opción si yo estoy con mi, mi alternativa a la negociación es muy mala ¿ya? yo no puedo dar el lujo de decirle ya, oye eh, presentame todas las opciones y ahí tomamos la decisión probablemente me voy a casar si estoy apurado por cerrar el acuerdo voy a casar con la primera cuestión que medianamente me dejó ¿ya? pero si tengo el tiempo y me observo una mala, bueno, es una muy buena idea justamente antes de tomar eso decisión, colocar sobre la mesa todas las opciones ¿ya? y para esto es muy útil recurrir a un ejercicio de yoga ideas, ¿ya? yoga ideas explica que uno lanza ideas, pero las partes, por, sobre todo esto tendríamos que trabajar en la forma grupal, eh, y las partes sin bien de poder pronunciar sus aspectos a la idea, ¿ya? una vez que ya completamos a, una pizarra con la idea, ahí empezamos a descartar, ¿ya? y habitualmente una, una ejercicio funciona bastante bien. Ya. pero cuando se refiere a esa idea es es por ejemplo cuando alguien dice quiero el auto, quiero la casa quiero no, esto, bien, esto, yo, esto yo, yo vamos, a ver, vamos a trabajar, vamos a hacer una idea un poquito más un la pena más, dame da un segundito Ahí vamos a hacer, al término de este ejercicio vamos, vamos a revisarlo, necesito explicar a ver, es lanzar idea o sea, como solucionamos eh, un problema de pensión de elementos? que hacen lo que les voy a preguntar de las distintas hipótesis o distintas ideas que no puede tener para eso pero lo importante es que ninguna parte para que esto puede pensar, ah, no se acceder malo, no vamos a hacer los tonos de la frontera simplemente un lance, ¿ya? ¿Ya? es un juego a ver, normalmente la gente parte de una forma bastante tímida uno ahí? puede dar la mejor opción al tiro porque tiene que ir de la más mala Bueno, vamos, va, ahí vamos vamos vamos vamos vamos a ver, tenemos que tratar de, de, de, de también de poder contestar, ¿eh? Cuando uno toma una, una, eh, una opción también tratar de de votar todas las aristas que estén conflicto. O sea, todos los problemas. Todos. ¿Ya? <coughs> ¿Por no, si pendiente una lista Eso nos puede explicar el problema de que esa lista pueda pueda ser se cae a las demás opciones ¿Ya? Además también, vamos a ver que hay algunos errores que la gente comete, ¿ya? Y uno de los grandes errores justamente que la gente toma una, una, una, una, un enfoque y muchas veces pues tanto estricto y parcial, ¿ya? Eh, muchas veces también lo que veo del error que se comete con se diseña una opción es que no se le coloca a eh, tiempo, horas, hombres por poder diseñar una buena opción, ¿ya? Y siempre se va a generar, por lo más fácil, los conflictos de realidad se juridica, la gente únicamente tiende a pensar, ya, a ver, ¿cuánta cantidad de plata vamos a meter acá? ¿Ya? Claro, la cantidad de dinero es un indicador relevante, pero no es el único, ¿ya? O sea, es una, si yo digo, voy a una pensión de alimento, vamos a pensar, la, la opción únicamente el término de lucas es una opción súper pobre, ¿verdad? ¿no? No sé, es como liberar arroz, arroz solo, el arroz solo, prepararlo, o sea, la idea es que esto sea, ¿eh? si lo comparamos con una, una, un plato, que sea un plato más elaborado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que meterle más horas hombres a, a esto y cero ganado las opciones más elaboradas? ya Porque la medida que la gente persiva, las partes persivas es justamente que adquieren o ganan más valor las opciones también, ¿sí? ¿Ah? hay una mayor chance de que efectivamente la cosa se pueda aceptar. ¿ya? y naturalmente todo lo que nos interesa a las personas a lo, lo mueven es la función de poder obtener algún tipo de utilidad y segundo error que la gente comete cuando diseña opciones es también asumir que ambas partes que o el sea, que todos queremos lo mismo ¿ya? ¿sí? y además también queriendo lo mismo también todos les vamos a dar el mismo valor a las, a, a, a, a las mismas cosas ¿Ya? Y esto es un profundo pero ¿Ya? Porque no todo el mundo, no todas las personas queremos lo mismo. Se le pregunto, ¿cuál es el sueño suyo? Ay, eh, conocer Israel, actualmente. No de mí, así como de mi vida, actual diría yo. ¿Y por qué hay interés Israel? Porque la tierra santa, vos profes. ¿Ya? Sí, pues ya, sí. a ti es tu señor, por pero, pero no de ahí. mi vida, porque todavía no tengo un no sueño de vida, no. Raúl, ¿cuál sería es el estudio? Eh, viajar por Europa, en tren. ¿El tren? Sí. Ya. Buena, buena, buena cosa también en tren, ¿Sí? ¿sí? ¿Puedes viajar? ¿Puedes eh, Otro tren es distinto de acá, pero entonces, eh, otra cosa. Sí, los sistemas tren son buenos, Eh, bueno, ahora, muchas veces también sirve también porque hay que combinarlo con el, con el avión para poder ganar tiempo. Sí. Pero es eh, encajado el tren, la, la ventaja del es que normalmente llega al centro de la ciudad. Y uno, el avión, usted pues, sabe, es más corto. Para tramos medianamente eh, cortos no conviene el avión. Turísticamente debe ser más interesante el tren, obviamente, por un, por un, por un rato. Por un... Claro, pero es que depende. Para tramos largos te conviene de dos maneras. Pero para tramos cortos, no sé, tramos de cuatro horas el tren y todas maneras como digo la, la, muchas veces uno pierde mucho tiempo en los aeropuertos pierde mucho tiempo y dos que también los aeropuertos usualmente quedan a la punta del cerro a, a, fuera, a la a la ciudad entonces el tiempo de desplazarte del aeropuerto llegarás que a la Cambio, normalmente en el tren uno llega al corazón mismo a ciudad que eso uno gana, gana el tiempo entonces ahí te ve ahí sí, ya Entonces, ahí ustedes, o sea, si tuviéramos que decir, no, ninguno de que no vieron, si tuviéramos más alumnos que patanes acá no llegaron, ¿no? hay pequeñones de grabados y vengan a clase, patrón, <risa> ¿no? Los patanes. ¿Sí? O patanes también, también acá, no hay no que cubrir en, en tema de género. Pero, eh, pero estamos, estamos con hartas cosas. Sí, bueno, bueno, ustedes lo sí. no, tienen que ir racional, se me ¿no? quita costumbre. Hay que caminar y marcar chicas. Sí. <risa> sí, ¿no? Ya. Eh, este caso, gracias. Como ustedes se si usted, tienen asumido que todo es que es lo mismo, ¿verdad? Si tiene no go que sea lo mismo, probablemente sería por precio de llegar a un puerto, Pero además también incluso justamente yo si le pregunto para ver si creo que tú le da un viaje ¿Qué te hace la venera? Te voy a gemer Ya, pero, sí, claro, que, escucha, pero aquí, hago loca salmin mundo, no hay No, no es que aquí cuando esté con tiene que estar más superior. Yo ya, soy santo. Sí, no, no aquí. Aquí ahora yo soy el centro <ríe> del universo. <mi> <ríe> okay. Después cuando viene <ríe> mi casa, yo ya la Ya. ¿De? Cierto. ¿Te? Nada te entra y entra. Ya. No Entonces, por esa razón muta del circutario lo que permite llegar a acuerdo es que usted, es el hecho de que las personas no tienen por lo mismo y también respecto al mundo viene que valoramos las con las cosas de un modo distinto. Todo en cuenta que totalmente está esta premisa es la base de eh, lo que fundamentalmente lo que permite que opere la la economía, ¿ya? El intercambio económico también sustenta el hecho de que las personas valoran las cosas de un modo distinto y también quieren distintas cosas. Y eso permite que tengamos intercambio. ¿Ya? entonces acá también, también el valor de la diferencia son también un elemento que nos va a permitir generar eh, opciones adecuadas ¿ya? aquí también en la, la negociación competitiva colaborativa, por una idea básica es que también tenemos que trabajar ¿para qué? para eh, utilizar el proceso de negociar como una oportunidad de incrementar valor entre las partes ¿ya? Eh, lo que Fitz le llama a su libro no dejar migajas arriba en la mesa. ¿Ya? O sea, siempre de oportunidad tenemos que trojarnos la oportunidad de que tengo yo de negociar con alguien, de poder incrementar la mayor cantidad de ahorro posible. ¿Ya? Por eso también lo que nos trae Fitz, miren, si también esto una buena acuerdo de, de póngale el toda de corazón a que sea posible. ¿Ya? estamos viéndolo comparado con helado oiga, póngale ya dos conos de helado a bañado chocolate tirle uno, uno a eh, estos M&M para que la costumbre más, más más atractivo va a ya? a ver, muchas veces también con habilidades y recursos similares ¿qué es lo que podemos lograr? se puede lograr, sobre todo en, en temas comerciales no puede lograr ciertas economías de escala ya? A ver, ustedes saben justamente que bueno, en Chile es un mercado que es muy pequeño, ¿verdad? Y particularmente, por ejemplo, ¿cuáles son los actores más relevantes en el rubro de la, de la eh, de tienda material de construcción? En Chile. En ¿no? Sodemac. Sodemac ¿no? y podríamos ver Isis, ¿cierto? A ver, un comerciante pequeño de la pequeña fratería puede competir con Sodemac, ¿o no? En precio, muy difícil. ¿Qué que tiene SODEMAC y qué es que tiene ICE que no tiene las ferreterías chicas? La poder de compra, poder de compra almacenaje, bodegaje. ¿Ya? Para poder acceder a descuentos por volumen. ¿Ya? Sin embargo, si sí, yo he ocurrido también, hay ciertas agrupaciones. Creo que Consilumara es una agrupación también que tienen de pequeñas ferreterías. Sí, ¿ya? pero esos son mejores. Y ahí se unen, en Estados Unidos también hay pequeñas tiendas de falatería, se han reunido justamente para poder generar poder de compra común ¿Ya? y poder acceder a estos volúmenes de, de descuento. ¿Ya? Por lo tanto, ellos quiero tener esto, la unión hace la fuerza, unimos justamente los recursos de compra y podemos acceder a precios más baratos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Justamente colaborando. ¿Ya? Pero también con la Yo también puedo lograr lo que cada persona no puede lograr de forma separar ¿ya? A ver, eh, si yo quiero por ejemplo, a, eh, llegar al data, ¿ya? Si yo estoy con la altura de ustedes tampoco he llegado, ¿no? Voy a ¿Eh? pues somos los dos menos chicos, ¿no Pero si nos juntamos, ya que usted más libreta que yo, la tomamos a, y hacemos esta que pueda llegar perfectamente, usted podríamos llegar a, eh, con la habilidad de la persona distinto, podemos hacer, lograr una cosa que cada uno nosotros no podemos hacer en forma separada. El ejemplo que da a es dos niños que están en una playa y que quieren hacer un castillo de atrás. Uno tiene un balde y el otro tiene una pala. Combinando el, el bando con la pala, se puede lograr algo, justamente un trabajo y trabajando cada uno con sus recursos por forma separada, no podría lograr. ¿Ya? Y también hay que la regla de oro, siempre me ilige a eh, las opciones que generan un beneficio conjunto por sobre aquellas que solamente le generen una utilidad a una sola parte. ¿Ya? Porque naturalmente esa opción, si le genera utilidad solamente a una de las partes, que lo que va a ocurrir? la parte en la cual va mirando al techo va a decir, sabe que no quiero llegar a jugar con esto ¿Ya? entonces por esa razón ahí tenemos una, la, la forma de poder ir cerrando un acuerdo en forma inteligente o sea que hay que unir fuerzas para que la cuestión funcione mejor manera claro, bueno, tú puedes trabajar sumar recursos similares mm. sumar recursos distintos para poder lograr lo que cada uno en forma separada no puede lograr ¿Ya? y en general también preferir o aceptamento o diseñar opciones que quieren implementar conjunto. Presionar opción selección más reactiva. ¿Ya? Y voy y voy a permitir remesa valor de la diferencia, No todas las personas quieren lo mismo. ¿Ya? Si tengo el ejemplo, yo tengo, he votado, tengo en mi, en mi campo tengo, ver, Tengo godao un eh arado. ¿Ya? Entonces yo podría decir, chuta, oye, que sabes, y ando buscando ¿y un disco para poder hacer para pa mi quinto. Bueno, yo puedo cortar los discos del arado, exacto, que era espectacular. En mi casa tengo un disco de que estaba el campo de abuela, que mi papá lo, lo, lo llevó la soldadora, lo portó ahí después lo arregló. Es un disco espectacular. Para hacer carne, que, la carne del disco se va a hacer con marisquitos, queda... Pero, ¡Oh, ya! Un ritmo mío. Yo no puedo hablar de nuevo, yo estoy bebe. bastante guatón de hace ¿Qué la razón? ¿Eh? Entonces uno puede también aprovechar esa diferencia Para la persona que no tiene votado, ese disco de nada vale nada no, no. Pero para mí, justamente, que soy ciudadano, que quiero tener para mi quinto, soy una doctora exótica Oye, esa doctora es oro, un... no, ¿verdad? Solo para mí puede aprovechar esa diferencia ¿Ya? Y quiero que esas cosas pueden generar diferencias a ver, eh, un, hay varias fuentes justamente que pueden generar eh, eh, que uno puede utilizar las distintas percepciones del riesgo que tenga las personas ¿ya? Ver, ¿cuánto grande yo soy el riesgo? ¿ya? <coughs> lo, vamos lo vamos a ver más adelante eso también me puede permitir a mí también eh, lograr eh, un cierto bienestar ¿ya? supongamos, a ver, una persona por ejemplo ¿eh? que tiene un ingreso de 5 millones de pesos eh, eh, al mes. Ya, tiene una empresa que tiene asegurado y es un valor constante. Verso una persona que tiene un ingreso ya, está eh, bajo y tiene un temor cierto que lo pueden despedir. ya Probablemente esa persona que tiene un ingreso más bajo y tiene un temor que no pueden despedir va a ser mucho más tolerante en una situación de Entonces, en este caso, que es lo que yo tengo que tratar de enfatizar esa persona? Ah, es la, un hecho de la certeza. ¿Ya? Probablemente una persona que tiene ya una situación más acomodada va a preferir también, puede ser más, puede también resultar más atractivo actualmente en una situación más de más incertidumbre, de más, más riesgo. ¿Ya? Lo mismo tiempo. Si tenemos una reducción temporal, estamos negociando para la salida menor para, eh, que haya donde de gira afuera, digamos, pero para esa persona no le va a dar lo mismo cuanto nos devolvamos negociar, ya, eso va a ser el terminar rápido el tema. Las percepciones, como yo percibo un hecho, ya, es lo que les comentaba en tiempo atrás, una, una persona por ejemplo que es muy ególatra, si un marco una opción, en un sentido de dejar esa persona como el salvador de toda la situación créanme que esa no se va a poder resistir a poder colocar su busca en esa guardia ¿Ya? las personas ególatas son las más fáciles de, yo diría, de poder manejar una persona que tiene un ego muy grande ¿ya? ¿qué es lo que tengo que hacer para, que, eh, eh, para poder manipularlo? adornarlo y eso es un tema que un ególatra los agregó a la persona insegura por la naturaleza y algo no se puede ¿ya? ¿Qué es lo que viene el Tiempo el ah, tiempo, timing es el tiempo, yeah. y por último está el valor marginal de la misma cosa, yo siempre utilizo el mismo ejemplo acá. ¿ya? El valor marginal de la misma cosa está dado por eh, eh, la abundancia relativa que uno puede tener, que, que pueda tener frente o escasez tanto un día. A ver, para un agricultor que tiene en eh, Quillón 20 hectáreas de cerezo, quizás el valor ¿verdad? que representa un cajón de cereza es eh, un tema ínfimo. Yo tengo de esa persona en campo. Pero para una, una persona, no más, eh, un cajón de cereza era, era un tesoro. ¿ya? Y yo la viejita 30 un cajón de cereza, era, podía lograr más que que pasándome un millón de pesos. Me la van a captar las Pero ves esa dificultad si tenía tenía que dar, que dar un cajón de esa a mi mamá, era más ningún güey den pudiera mil tacos. Por poder tomarme nada mil valor. Bueno, yo estoy en la situación de abundancia a ¿ah? representa mucho menos que por una persona que no que no tiene ese. ¿Ya? a ver, vamos a hacer una, una, una idea vamos a pensar vamos eh, a pensar rápidamente acá ah. vamos a demandar vamos a ustedes son hijos de Andrónico Lux ¿ya? o tienen una vinculación tenemos el demandado y es Lux ¿ya? y por lo tanto ah, Y no hay límite de lo que vamos a pedir para eh, eh, pedir un tema de atención ¿ya? usted puede pedir lo que quiera, tipo tiene una cantidad ilimitada de la ¿Ya? Ya. a ver, para fijar una pensión del evento lo más fácil sería plata necesitamos demandar Android y Linux acá me leí una idea, se entra a, a avaliar ¿qué más podemos pedirle un ciclo en, en parte como pensión? La parte de la la comodidad del transporte, eh el... Pero más concreto. ¿Si uh -huh. transporte que debería? El autobús, pues. ya, un auto, ¿no? unos autos. Autos. Eh, la manutención de la empleada y cuida a los niños. Ya. ¿Cómo se va a hacer? Sí. No, ya son ambisosos. Vacas, eh, ya. No, sí, o sea, el andrónico lucido. Pues. Pero usted <risas> le está pidiendo puras cosas agotable T Tiene que pedirle acciones. Vacaciones. Dame acciones, lo diría yo. Ya, acciones? acciones. Ah, sí. Sí, de la ah, compañía. ¿Se sí, intenta calificar acciones de la, la, la, la idea del otro? Ah, ya. Sí, simplemente no hacemos idea. Acciones. Mm. ¿Qué vas ah. Vacaciones, digamos, ya. Vamos bueno, a tener un crucero, eh, ¿verdad? Disney, si estamos hablando los niños. Ya, y, lista, ¿no? y también en el invierno a a, Kialpo, a la, ¿cómo se llama? Aspen. Aspen ¿no? <risa> bueno, ¿Qué va? departamento, departamento más en más Europa. Claro, un departamento en Europa. Ya, depto en Europa. Sí. ¿Dónde le gustaría el departamento? En Italia. Ya que va a venir, ¿вторился? ¿Con la Toscana? Sí, hola Toscana. La Toscana es Bueno, Rexo. Tenemos la Toscana. Bueno, Rexo. Y una, una, un departamento y otra una isla en Amalfi. Oh. Ah, y obviamente los gastos del colegio, eh gastos médicos, colegio, gasto médico. ¿Ya? ¿Y gato extraordinario? Gato, ¿Ya? ¿Ya? Más. Uh -huh. ¿Ya? ¿Quién no sabe dónde tenés? Que se haga cargo de todo. Esto lo que nos hemos crecido con específico, ¿no? O <risas> sea, a ver, miren, para ti, ¿qué pedirías? Ah, una... ¿Una pensión mensual con...? No, ah, pero son platos ya. ya. Pero piensa algo que no sean platos. ¿Un, un Bugatti peirón. ¿Qué? Un Bugatti peirón. ¿Una un Bugatti? <risas> sí. No, eh, una sí. parcela. ¿Parcela? Eh, sí. Pero hablo para ti, porque material. ¿Cómo, cómo? Es algo material. Yo lo que, es que es un tema que no necesariamente es un bien. Si tú eres lo se si hay que sacarle bien no? Pero se, taza, eres, vicina, se supone la... que si tú eres la hija lo quieres po. era un, un viaje junto a Ah, sí, sí, que es que es Dubái. Un viaje a Dubái. Viaje junto, sí. ah, viaje junto a Dubai. viaje con papá. Hazle de pasar las vacaciones con él. vacaciones, viaje de vacaciones con papá. Sí. eh te full del mundo cuando me llega no que me pidieron no a ah, obviamente pues, aquí yo me puede nos decir creo que me dir, ¿no? Me dir ¿no? sí. personal, personal trainer. No, Millennium yeah. <risa> bueno. Me dieron personal trainer, ¿no? Ni. Me dieron también cirugía. ¿Mm? <risa> ¿No? mucha vanidad, doctor pero estaba sin calificar si no llegan eh, plásticas personal trends a ver parecido a estos viajes con estas vacaciones ¿qué otra cosa le podrías pedir que, que pudiera disputarse también que, que pudiera servir digamos, eh, que no implique dar plata que no implique una condición de uso económico pero que si sí pudiera hacer algo de utilidad para los hijos que pueda ser el papá por sus hijos, pero que no implique en este caso entregarles plata. Que lo, que lo buscara del colegio un par de días. Po. Ya, que ir al colegio a que... buscarlo. Sí. Ir y llevarlo al médico. A dejar y buscar al colegio. Sí. Jugar pádel con el papá. <ríe> como está de moda? Hacer un deporte. Sí. Deporte lo ¿no? entiendo. Sí, está. A ver, de estas dudas estas ideas que tiramos acá, tiramos forma conjunta. Me salieron ustedes, no me olvidaron el tema de estos docentes, ¿sabes mm. yo he vivido hace dos años. Que los millennials con profe, nosotros somos maquillitos. No, ¿Tenito? pero ¿Tenito? yo esta con todo el tiempo Usted, no, usted <ríe> buena mujer, nadie ¿no? Pero, ¿sí? bien, el espalda, pero, pero si uno espalda, se pone a pensar claro. con las acciones, te pone SPA, eh, eh, pone lo que tú quieras pues. sí. con toda no, la rentabilidad ya. de las acciones ya, a las acciones, ya, a, ya, creo que acá probablemente ya, si es típico de empresa rentable a las energías plantillas igual, esas costas ya Pero aquí hay varias cosas que podrían servir, por ejemplo, ir a buscar y dejarlo a, a, a, a los hijos del colegio. Eh, a ver, no tiene una no administración económica, pero cumple también una función importante, porque también le da tiempo al papá con el niño. Y que le ayude con las tareas. Pues. Podría ser también las tareas, también. Sí, no, no lo vería yo. ¿Ah? No lo vería él haciendo tareas. Bueno, pero podría ser <risa> de acuerdo, porque a ver, también, pero, pero claro, uno piensa todo en términos de plata, de agua. Pero muchas veces puede hacer prácticas y si uno puede ver también que fuera de eso también ah, entregan bienes. Sí, porque el... supliría, la, la plata nunca va a subir la necesidad emocional de los niños. Ah, sí, pues, claro, pero por está, eso te digo, eh, eh, eh, ah, uno tiene papá, que ir ¿no? más allá de lo, lo súper simple que es simplemente pensar en la tierra. Lo que decías tú también, las acciones. Ah, los, eh, tenemos una, las vacaciones para un viaje con el papá. ya Ah, Esas son cosas que hay en América. Teníamos que hacer un viaje una vez, una vez que se reciba a Mesir y metabla a viajar. ¿Ya? Pues que después yo creo que no va, a, no, no va a tener de, de poder hacerlo. Claro, porque después en la casa... Sí, y, ¿no? tienen una vida ya profesional y ya no, no tienen tiempo. Oye, después pues no lo mezquen de viaje. Pero son los viajes. Yo aprovechaba gracias a veces poder viajar con Mesir, porque también es muy increíble muy ahora eh, vamos a hacer un viaje también eh, por el que han ido que me encantan disfruto de viajar vamos, vamos a ver ahora <coughs> una, un tema que también tenemos que también ver eh, que es interesante sobre esta matemática es que eh, ver, no solamente es importante enseñar una buena opción tan importante como eso también poder generar criterios adecuados para poder evaluar esa opción ya ¿cuál va a ser el punto de referencia que vamos a utilizar? ¿qué criterio yo voy a utilizar para poder persuadir a mi contraparte? o sea, dicho de una manera una buena opción no solamente estábada por ejemplo una, una torta que sea rica en sabor sino que además la torta también para que se más atractiva tiene que ser presentada una una tiene que hacerse digamos una, una presentación atractiva ¿Ya? Un de comida, por ejemplo, yo puedo hacer el gnocchi, ¿ya? pero si llego y tiro la salsa normal, la tiro como bien, a lo que te creaste. ¿ya? Y no, la, el, el, también el se puede ver, puede que sabor sea muy bueno, pero a la vista no va a ser muy atractivo. ¿ya? Por eso también ustedes ven acá en los programas de alta cocina, a ver, muchas veces también los platos son una verdadera bonedad también el tema por la vista entra y aquí, bueno, esto estoy haciendo acá una analogía por lo tanto, aquí no solamente tengo que concentrarme en crear una buena opción sino también ver cómo yo la puedo presentar mira y aquí vamos a ir viendo a, esta, a trabajar como uno este proceso de toma de decisiones ah, hay hay ciertos en una negociación que yo no puedo alterar no se pueden cambiar, ¿ya? Yo no puedo cambiar la persona con la cual estoy negociando, no puedo cambiar la materia sobre la cual negocio, y muchas veces también no voy a poder modificar el ambiente en el cual estoy trabajando. O sea, para decir, hay ciertos aspectos que son fijos, y que no no puede cambiar. Pero lo que yo sí puedo cambiar es el punto de referencia que utilizamos para poder tomar el suelo, ¿ya? Quiero que lo que nos indica la, la teoría económica clásica, ¿verdad? que no nos viene independientemente del punto de referencia que tengan a ¿eh? ayudar tener exactamente un valor sin embargo el punto de referencia o el framing que también le denomé los gringos ¿eh? es un tema que puede hacer justamente que hacer que un hecho sea más o menos atractivo ¿ya? por ejemplo ¿eh? una oferta de, eh, de un millón de pesos la misma si yo utilizo un conjunto referencia mil millones de pesos, una oferta de un millón puede ser una oferta mensalada pero si la, yo la considero una oferta de un millón en comparación a una, a una oferta de un millón y medio se puede mucho más appealing, más atractiva esa, esa misma oferta. y vamos directamente a eh, un ejercicio para poder demostrar esto ¿le gusta la cerveza, no? ¿usted? si sí. ¿Sí? ¿a ti también? Sin Miren, sin alcohol. Sí. Ya, en la Coronita estas son bajo con alcohol. O sea, a esta le sí, sí, esa yo tomaba antes, sí. Pero ahora estoy chantá, profe, ahora no tomo con alcohol. Está alcohol? Sí, estoy sin alcohol. ¿Por ¿Pero qué? Pero es buena sí. A mí no me gusta, muy, casi, es alta. Bastante. Pero bueno, esta es la Camille... ¿Pero esa entre, la que es cero, dice usted? Cero? No, no es cero, no ah, Es una cerveza, la Colona tiene una cerveza de, de bajo tonaje. Yeah. Ya pero esta va por ejemplo en es porque estaba en el Caribe eh, eh, para poder pasar la C, ¿ah? funciona algo. ¿y cuál bueno. le gusta a usted? no, me gustan tener... las gusta la cervezas ámbar, las cervezas son un poquito más de bueno no, ¿Sí? ya yeah. yeah. no, miren, fuerte. vamos a usar justamente el caso del siguiente, que es un caso también en el eh, estudio que, eh, que está en el libro de eh, Richard Taylor, él cuenta esta historia ya Y ese es un estudio justamente en el cual se le indica a una persona que se encuentra en un día de verano en una playa desde hace 4 horas. O sea, está más seguro que el jugo de momia. ¿Ya? Y lo único que usted está pensando es una estrellita helada. Si le gusta la estrellita, ya en un licor o un brebaje a que usted le sea de eso helado. Y un no amigo, justamente, esto es una gestión activa, a amigo le ofrece dice servicio de abogado a una playa más telefónica y le ofrece traerle una cerveza de elegante resort que está acostada a ¿Ya? Ahora, lamentablemente aquí eh, una playa bien aislada, ¿ya? En la cual el único lugar para poder comprar las telas es este elegante resort. ¿Ya? No hay otro lugar. Y usted también ahí, y el profesor, como naturalmente tiene el monopolio, yo pude regatear el personal la, la cerveza por ningún motivo. ¿Ya? Entonces la, la pregunta del millón acá. ¿Cuánto, estaría, ¿Cuánto uno paga con la cerveza en un bar? ¿Cuánto le cuesta más? ¿Dos lucas? ¿Dar una cerveza o sí. tres lucas? Sí. ¿Ya. En ese contexto, ya cuatro dólares, no hay ninguna parte más comprar. ¿Cuánto pagarían por la cena 5000 hasta 10. 10 hasta 10 sí. ya, Soloma, considerando que es un resort que está a dos kilómetros que, sí. Sí. hasta 10 sí. miren, vamos a volver a hacer vamos a revisar este mismo caso ahora pero, la única gente que estamos, vamos a poder acá que este, en vez de ser un elegante resort a el, vamos a pensar que iba a hablar de tipo Orconi ya Y el único lugar que ustedes tienen ir a comprar la cerveza es un kiosco de Rastafari ¿eh? que, andan, que ¿eh? ah, están amarrados ¿eh? para que no se, no se volamos, pero ¿eh? Rastafari que están basados y el kiosco van igual Pero la cerveza tienen pero super helada ¿Cuánto están dispuestos a Y un kiosco de rasgue ligandos Lo mismo cinco Sí, lo mismo la cerveza Ahí yo bajo cinco Hasta 5, hasta. Cinco, hasta. hasta sí. Porque va a ser más barato, hijo. Pero el en, la... en el otro se paga el impuesto al lujo, pues, profe. No hay impuesto al impuesto al lujo En, en el resort. Profe. No, en Teoría ya, si Me abren la cerveza va a ser la misma. la cerveza, pero la misma. Pero miren, eh, estamos hablando del club que se junta con mucha gente. En el primer caso, la gente está dispuesta a pagar 7,33 dólares. Como 8 lucas. Solo veámoslo, veámoslo de otra forma en plata. En, términos, en el segundo caso, que, el que, rey, que es el rey de Dios con más rasca ¿Sí? la gente solamente está dispuesta a pagar 4,10. Eh, 10 ¿Sí? o sea, prácticamente el valor se duplicó. ¿Sí? ¿Ya? La impulsión a pagar. ¿Qué que exactamente justamente que esto lo correcto? La cerveza exactamente la misma, la misma cerveza. Pero quiero que exactamente que la gente esté a pagar más? Es en el enmarque que la yo. Porque la gente asume lo que asume Milena, ya Es que ¿ya? si yo estoy en la elegante, ¿ya? me van a pegar el palo. Es lo mismo ocurre por ejemplo cuando los, ustedes van a un estudio elegante de Santiago, que tiene un tremendo novio barbo, bueno, bueno. tiene una secretaria que, que ah, prácticamente no es recepcionista que va de estar metíndole a la diva ah, eh. Uno va vaya eh, bueno, de caso por ustedes. Uno me había decido hablando perfecto. De Pero cuando uno ve este dolor y este este de este de este, eh, de este estudio, uno creo que asumo que se ha horao, es caro, barato. Sí, pues, caro. caro. Sin cambio, vamos a estudios que también te digo, colega, no voy a dar el nombre de Santiago, que es un experto laboral. Yo no le conozco la oficina, pero me han dicho que... Ver, uno de los laboralistas más secoestibles tiene una oficina que parece sustituible a Santiago. Ya, si usted va a partir a algo, a estar, bueno, la tonilla ¿Ya? El seco. Seco. Pero que también puede ocurrir, para personas que no conozcan esa forma de bien expresión, podría haberse entusido, ¿verdad? oye, mejor me voy a la oficina hasta al estudio este grande sí. yo juro que el estudio grande lo van a mandarse el caso mayor a este chico van a mandar al cabro chico al estudio a que les tome el caso porque naturalmente los socios mayoritarios ah, van a tomar un caso de, de bajo dolor ahí mandan al cabro chico que tienen a cargo, ya a este cargo tú estás gustando gusta. bueno. ¿ya? lo mismo también, a ver y te voy yo les digo también les voy a dar la siguiente opción vamos estamos comprando un reloj que cuesta 200 lucas ya y les digo mira el mismo reloj ya está en la tienda de eh, el bol o está en la tienda que está a 20 cuadras del lugar Vamos a pensar que son tiendas equivalentes como Falavela, Almeceras, París y Ulrich. la calidad, la credibilidad son parejas. y le digo que el reloj cuesta, allá, acá me cuesta 200 y la otra tienda me cuesta 100. Que me dene de 20 cuadras por ahora, sale ese número. Yo sé. Si fuera el mismo, sí. Po. El mismo, ¿no? sí, la misma calidad, o sea, el tal, Ahora, estamos, nos vamos a contar ahora eh, un celular hay como lo que tiene su compañera de iPhone bueno, ¿quién es tu al 11, no ah, 11, no, no, no. a pensar no, no, no. en el F15, ¿cuánto cuesta eso? un paro como millón. Ya, un millón un <coughs> millón yo le digo, ahora en la misma tienda está en la misma tienda, el celular está, en venta de en millón, está a 900 también en, la, en la, las 20 cuadras, ¿no? ¿qué pensaría así ¿dónde estaba? Eh, 20, 900, cuadra, 20 cuadras más lejos 20 cuadras más lejos ah si, sí, busco la de diferencia sí. este, aquí, aquí este, usted se me, me, me, me ah, la, cantidad, la cantidad la ahorra es el mismo pero quiero que yo hace que sea más atractivo en primer caso el porcentaje de ah, bueno, hola, buenas hola. Ah. quiero que hace que sea más atractivo en el primer caso el porcentaje, de, ah, estoy ahorrando la mitad del precio en el segundo caso la ahorra el 10% ¿Ya? O sea, ahí ustedes pueden ver que este framing que yo le he el caso también es en distinto hay técnicas temáticas también, esto del 990 mucho más atractivo que ese de nunca ¿Ya? por eso ustedes ven, uy pues este es de 1990, ¿eh? son 7 pero ustedes, no sé, 8100, lo mismo estoy hablando de una mugre, pero visualmente es más atractivo ¿Ya? Ver, también vamos a ver aquí, vamos a ver un tema que viene interesante, que la teoría de perspectiva de Kahneman y Tversky, ¿ya? Cambia en general también la versión de riesgo de una persona, ¿ya? Ver, siendo una, una persona, la versión al nos divina cambiando nuestra percepción eh, del valor de un bien o de un servicio, Sin embargo, justamente dependiendo como cómo yo marque ah, eh, lo que plantea la teoría de la eh, perspectiva de Karay y Tversky, ah, es que eh, la valoración de una misma situación, dependiendo ¿sí, de si la marco en términos de ganancia o pérdida, ¿ya? hace justamente que eh, la eh, tolerancia hacia, hacia el incertidumbre también cambie, varia. ¿Ya? ¿Ya? creo que nos plantea Teversky nos plantea Kahneman ya que cuando yo estoy en, en, en, en marco de una situación en términos de ganancia ¿ya? y yo les doy a ustedes las ofertas, dos opciones, ya una que implica una ganancia segura de 100 ya y en la segunda opción implica una ganancia de 1000 pero solamente el 10% la puerta a gana 100 seguro, sí o sí, y la segunda puede ganar 1.000 pero una chance de un 10% suave, ¿cuál opción prefieres? La opción A, la, opción a? la, la, opción a? A. la, la gente generalmente cuando en marco una situación en términos de ganancia, la gente tiende a irse con la opción de que le, le, le, le necesite certeza, ¿ya? y la, a pesar que el punto de vista matemático una opción de si es seguro o 1000 a un 10% matemáticamente es exactamente ¿Ya? el mismo orden pero en general la gente cuando marcamos el término de ganancia tiende a elegir la certeza versus la desastres sin embargo estas preferencias general se invierten cuando hablamos de eh, una situación de pérdida cuando yo enmarco una situación en términos de pérdida habitualmente va a preferir ya una situación que le implique ya eh, una, le, le implique el un, por lo menos la esperanza de poder evitar la pérdida porque en general también las personas también tienden a valorar le tienden a dar mucho más peso a pérdidas eh, o sea tienden, tienden a ser más resistente a 30 una pérdida de un mismo valor económico que una ganancia de un mismo valor la o sea, gente reciente mucho más la pérdida de si les digo, en este caso en marco en una verde la pérdida asegura de 10 o la posibilidad a, de perder o no de 100 eh, a un 1% ¿por cuál opción van a elegir la pérdida segura o la opción que eh, eventualmente me podría salvar de la pérdida? ¿por qué puede salvar? salvar? Ah, ¿no? Hay que, no, Porque uno es, conserva la cierta esperanza De eh, claro. eventualmente poder evitar la lente ¿ya? Por esa razón que eh, La persona no, no da lo mismo Como un esmal que un bien Ahora, esto lleva a la teoría También se ha trasladado la teoría de la ligación Cuando hablamos de una demanda La demanda, por ejemplo, para el demandante, resiste ¿Para ¿Para para el demandante. ¿La demanda, el de moderno, resiste una ganancia o una pérdida ¿Para quién? Para el La demanda, el punto de vista con ¿La resiste ganancia o una pérdida? una ganancia una ganancia ¿no? cierto? ya de este punto de vista para el demandante tendrá si lo vemos aplicando la teoría en perspectiva esto ya lo que nos va a significar es que para el punto de vista del demandante general la opción de eh, o sea si yo haga oferta de un acuerdo seguro ya el acuerdo, una oferta de acuerdo implica justamente una certeza Porque yo sé que voy a ganar esa cantidad, ¿ya? Verso la incerteza del litigio, el, para el, de la incerteza del demandante, el demandante son más o menos equivalentes, se va a ver más motivado a poder aceptar una oferta de acuerdo que el demandado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la, para el demandante la, la, la, la, eh, la, la oferta de acuerdo no es la certeza, ¿ya? ¿Por si nos va a litigio, yo puedo ganar o perder sin embargo de la óptica del demandado demandado para el demandado, una demanda ¿qué es lo que le va a implicar el punto de vista económico? Perdida. Perdida. ya por lo tanto para el demandado probablemente que le va a ser más atractivo a arriesgarse el preto ¿por qué? porque va a tener una esperanza que efectivamente va a poder tener una absolución o una condena por la cantidad inferior a la que están pidiendo ¿ya? ¿ya? por lo tanto en este caso el punto de vista del, del, del, del demandado justamente lo que yo tengo que enfatizar ya cuando voy a esto lo que tengo que enfatizar justamente es que bueno, una oferta de acuerdo yo no estoy haciendo un ahorro importante de, de, de, de, de resto ya, porque eso para el demandante va a explicar mira, si es esto, está ahorrando una cantidad importante ya Pero el demandado habitualmente va a ser más inclinado a poder seguir con el litigio. Porque el litigio implica siempre estar implicada la esperanza de poder obtener... Eh... A ver, utilicemos lo que hemos visto acá. ¿Cómo podríamos utilizar esto para poder... ¿Qué aspecto deberíamos enfatizar acá? ¿Ya? Un cliente quiere ofrecer a su cónyuge y sus dos hijos, o como doctor pensó la suma de 400 mil pesos mensuales y alentan 40% de su ingreso mensual. ¿Ya? La mujer se dedica a las horas de casa y no tiene ningún ingreso. perfecto ¿Ya? Tenemos un hijo que estudia la universidad y otro en un colegio subvencionado. ¿Ya? ¿Sabes o tienen, normal y va a ver que su cliente que en este caso, para el efecto que se le paró no, una mujer de lo mismo eh, no tiene una nueva pareja ni otro hijo ¿ya? si ustedes y ustedes usted son, en este caso son la parte demandada le quieren, la parte que los quiere demandar que quieren ofrecer eh, ese punto ¿qué aspecto podríamos pensar acá? A ver, el, el, el demandante, ¿con qué tipo de opciones va, va, va, va a ser más propenso a aceptar una oferta de acuerdo o más propenso a rechazarla? ¿Cómo dijo el demandante? El demandante. ¿Sería la mujer? Claro, la mujer va a estar, va a estar más interesada. La, ¿La mujer se va a sentir más confortable con la situación del proyecto no? Probablemente no. ya uh -huh. que yo podría pensar, mira, con esta está corriendo un riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque el límite, el límite, ¿cuánto es el límite que la pueden condenar a la persona por pago de mención? Cuarenta. ¿Cuarenta? Cincuenta ¿Sí? ¿Cuánto? Cincuenta Ese es el límite, el límite, el límite, el limite que también que puede sobrepasado en algunos casos. Pasó familia ¿no? en terremoto, ¿no? ¿Hasta 50 o se no, puede 50, sobrepasar? Oye, hasta cincuenta ¿Sí? puede ser el sexto el artículo 7 de la ley de pago de no. personas alimenticias. Pero esa norma, en la actualidad, en pues, la última reforma, también permite pues juez, usa algunos casos, casos calificados, poder dar una cantidad mayor. Pero normalmente en un caso como este, el juez no le va más de 40%. Entonces, el riesgo es la persona corre al aceptar estas oferta es muy bajas. Oye, aquí prácticamente estamos dando lo mismo que te deberían en el mejor escenario en el tribunal. En el mejor te podrían dar, pero muy raramente, una cantidad mayor de 40%. Por tanto, cuando yo enfatizo eso, va a ser que esta oferta sea más atractiva. A ver, si le hago una oferta al demandado, le voy a decir, oye, usted me está ofreciendo lo mismo que en el peor escenario del litigio. Ofréceme algo más. En el cual de uno pueda también ahorrar cantidad, un riesgo de una condena mayor. Porque es lo mismo, si yo le ofrezco una clínica, ver, piensen ustedes, le hago una oferta por el techo, de lo que lo pueden demandar o sea, de lo que lo pueden condenar de acuerdo al parejo de daño para esa crédito no tiene ningún brillo se sale mucho más a cuenta es correr los riesgos de aspecto ¿por qué? porque eventualmente yo puedo tener la posibilidad de que me condeno a una, una cantidad menor y además pagando 3, 4, 5 años más ¿y cuál sería la oferta atractiva para el demandado de aquí? a ah, podría ser un 30% pagar un 30% por un periodo, por ejemplo, una cantidad que hay para ahí se podría ahorrar una buena cantidad ¿Mm? vamos la legitimidad, muy rápidamente con el tema de la legitimidad ¿Ya? la legitimidad son los criterios que nosotros ve veíamos para poder persuadir ¿Ya? ¿qué rol la gente comete cuando estamos hablando de legitimidad? primero vamos, sobre todo en negociaciones que no, no, no, no, no, no, eh, no participan abogados Yo les planteo por favor, ¿sabes? Trabajemos hasta la lámina 45 Quiero llegar acá Terminemos este propietario Y una vez que terminemos Ajá. Los despachos Terminamos este par o sea, Excelente no! esa oferta La aceptamos inmediatamente Sin mm. negociar ¿eh? Ya yeah. sí. <coughs> yeah, O sea, usted no quiere quedarse haciendo, Teniendo la suerte conmigo Eso me está diciendo uh. Quiero irme a mi casa, profe Ha sido un día pesado ¿Por qué? Sí, porque he tenido otras cosas Yo también, sí. grado, bien no bien. significa que no quiera quedarme hasta las 10 disfrutando de su... Pero estupenda compañía, sí. se lo concedo. ¡Oye, oh, chumalé! <risa> salió en el salón, no hay buenas chifras. Pero ¿cómo? Si eso es, ¿Soy siendo sincera? Ya. ya a ver, eh, normalmente las personas justamente que no son abogadas... No, no me juzguen. No no tienden justamente a no considerar muchos temas de la legitimidad. Los abogados no solo están acostumbrados porque cuando queremos ya... A ver, si yo quiero tener una chance pues un juez me, me, me, me, me dé lugar a una demanda, ¿ah? quiero que tengo que trabajar porque quien tiene la legitimidad. Y en mi caso concreto, la legitimidad está dada por el derecho aplicado al caso. O la jurisprudencia que tenemos también está. Porque simplemente si digo, mira, soñaría tener lugar la demanda porque esto es lo que corresponde. No después quiero decir ¿dónde este Dios por Dios? ¿Vale? pues lo que, está, lo que quiere que le, leemos algún principio jurídico que se aplicado en el caso y que permita dar a los emocionales ¿ya? normalmente también la gente también, aquí también es floja el trabajo de poder crear piensan solamente a cuando quieren persuadir en una sola base lógica ¿ya? uno ojalá tiene que tratar de buscar más de un argumento de persuasión para efectivamente lograr con persuadir y convencer. ¿Ya? Y también aquí hay una tercera idea, también que yo les pido, también que te considero, cuando uno está convenciendo a alguien, muchas veces también no olvida, lo está negociando con eh una persona que a la vez también representa el cliente. ¿Ya? Y uno de los grandes problemas que muchas veces uno tiene para, para poder negociar es cómo lo convence al cliente. Por lo tanto, una buena idea acá sería que pudiéramos pensar ya cómo yo le voy a ayudar a mi colega a que pueda convencer a su cliente de que la oferta que estamos logrando es buena. Es una situación que va a ocurrir muchas veces ¿ya? y efectivamente tengo yo el colega, colega yo Efectivamente estoy convencido de lo que usted va a haciendo bueno. Esto también es cliente, una expectativa súper desmesurada. Bueno, entonces en ese sentido también tenemos que tratar de pensar, a ver, si yo fuese el abogado de esta persona, ¿cómo la convenzo de que esto es un Y también a poder apoyar a la labor de ese colega para poder a, incurrir, a, eh, o sea, hacer lo que él logre y convencer a cliente. Encontramos buenos criterios, aquí nuevamente estamos repasando lo que vemos en su oportunidad y, ver, Lo que siempre tenemos que desechar como criterio de legitimidad son eh, factores que sean subjetivos El contar más subjetivo sea el argumento, menos poder de posesión material Si les digo en este teléfono, el es teléfono que es súper lento Y con este teléfono se lo voy a vender, miren, precioso En 200 lucas Un iPhone 11 también, tiene capacidad de 64 GB ¿no? 200 lucas de un radar postero ¿no? Ustedes ¿no? lo miran, es lindo fondo de pantalla ahí Que uno ve con unos cabellos ¿No ¿No? Con lo convencido de ese autor es que el teléfono lindo, ¿no? no, no. quiero que tengo que saber porque, es, a ver, eh, porque a ver, los argumentos que tienen para el problema que tienen ya que ver, el, el tema tema por subjetivo eh, la realidad la hermosura son temas que también dependen de la percepción que cada uno de ustedes puede tener ya eh, en cambio justamente un, un, un dato a ver, eh, cuando quiero sustentar de la europea dato de objetivo cuarto metros cuadrados tiene la propiedad lugar donde está ubicado, taso fiscal, ¿ya? valor de venta de propiedades vecinas en los últimos dos años, son los antecedentes que me pueden permitir a mí ir fijando una información objetiva, porque a ver, eh, eh, que una casa tenga 200 metros cuadrados y que el metro cuadrado valga tanto, es un dato que no me lo pueden relatar, ¿ya? es un dato objetivo, ¿ya? que tenga por ejemplo a, eh, la, una propiedad, hace un mes de atrás, una casi en la, en la, en la, de la misma población se vendió a X cantidad de plata bueno, eso también es un dato subjetivo y yo no hay vender no de, de mi subjetiva o según un dato es un hecho y eso tiene mucho más eh, eh, poder de convicción que simplemente decir un dato subjetivo ¿Ya? lo mismo también, ojalá poder, poder testear una opción con más dos criterios de, de legitimidad ¿Ya? y eso es que capaz de decir mira yeah. a, aquí casual metros cuadrados criterio eh, la ubicación la ubicación ¿ya? La, la, la, la, la vía de acceso por mm -hmm. bueno, eso todos datos que son objetivos ya Y yo mira, y, y pudo contra más que tenga yo para poder validar un hecho mayor por de convicción que vamos a tener. Lo mismo también acá. Eh, si tenemos una dificultad ah, para poder colocarnos de acuerdo en un criterio de legitimidad, bueno, podemos recurrir justamente a la opinión de un tercero independiente. Que, por ejemplo, si tenemos ah, no, no logramos colocar de acuerdo si efectivamente la situación provoca no, un daño. ¿Ya? y ninguna parte quiere ser en eso bueno, la forma de poder, de poder sanjar ese problema es recurrir a, un, a un, un perito, a alguien independiente que nos pueda dar un dinero. como por ejemplo, ahora estoy, estoy negociando un tema, negocié una participación, y naturalmente en el valor de las propiedades no estaban de acuerdo con las la, la ciertas partes, ¿qué es que hicimos para poder sacar el problema? una participación eh, eh, para poder hacer esa valoración ¿ya? finalmente se logró llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque la unión no no nació de ninguna de las partes. ¿Qué ocurre? Si yo digo cualquier cosa que diga yo, mira, el valor es tanto, ¿verdad? Y hay una relación, digamos, de antagonistas entre las partes. Se va a producir el problema de la devolución ráctica. ¿Ya? Por lo tanto ahí, la solución es buscar la, la unión de un tercero. A ver, si yo quiero, queremos que en un de elementos, ¿verdad? ¿Qué criterios de legitimidad podríamos utilizar para poder establecer el monto? Datos objetivos mm, Los gastos de... De colegio ¿Gastos de, gastos de como colegio, gastos comprobables con... Claro, gastos sí. de salud sí, Ya, bien. ¿qué otra cosa más podríamos aparte tema de los gastos? Eh... Veanlo desde el punto de vista de del del alimentante Eh, ¿Cuánto gana con su liquidación ya. de sueldo? Ahora. ¿Cuánto la persona gana? Porque tenemos ya. la capacidad económica, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. Uh -huh. eh, Podríamos ver también, ver también cuántas cargas tiene esta persona, uh -huh. ¿ya? Eventualmente, por ejemplo, el estado de salud de, de, de las personas que no a recibir la pensión, no es lo mismo una persona sana que una persona que está enferma, uh -huh. o tiene una enfermedad crónica, ¿ya? esa persona que tiene enfermedad crónica requiere más mayores gastos si tenemos que determinar un cuidado personal, por ejemplo eh, el lugar donde va a vivir, si sí, con, con quien vive la condiciones en las que está el lugar donde vive eh. condiciones, podríamos verlas de físicas del lugar donde va, va, va a ir a ¿eh? Eh, la vinculación que tengo con las personas que tienen ahí o sea, si ustedes pueden ver no, siempre lo pueden ir buscando que que ser objetivos porque sí. si yo digo, mira, sabes que la, eh, la, yo no quiero que mi hijo se quede con eh, mi ex porque su conviviente es mala sí. ¿cómo establezco yo que ella es mala? porque que es una mala influencia facilita para mí Oye, yo no no sé, esta mujer, o este hombre, yo no sé qué costumbre tiene. ¿Cómo dejar que mi hijo comparta con esta, esta mujer? Oye, si ¿sí fue capaz de quitar a mi marido, ¿ah? Bueno, más capaz que le haga a los cabros chicos. Sí. Ya, el punto de vista del, del, de, la, de la persona, oye, no sé, yo también tengo derecho a hacer mi vida, ¿ah? O Esa la única forma de verse, efectivamente, provoca un daño, el hecho, por ejemplo, ver, que, que tenga contacto. Con la bandina, la ah, verdad a menos que haya sido condenado por algún delicto Claro, pero también para si quiero terminar objetivamente si efectivamente, no, bueno, recurramos y a los informes, informes de psicólogo. Ah, claro ¿Va? Esa es la forma de terminar, porque a ver, ni, ni, ni tú ni yo somos somos psicólogos por lo tanto, no soy un experto para poder establecer si lo con un daño porque, ver, es un tema que es súper subjetivo. y eso es muy sí. frecuente, ¿eh? o sea, en ese sentido, no, yo no voy que sea con la nueva pareja tanto otro con un género, Y lo último que vamos a regla la explicación del punto partida. Con esto vamos a Como terminar, muchachos. Como de mirar, vamos a hacer terminar esto. Ahora, el el punto inicial del punto partida tiene decimos que tiene eh, mucha relevancia cuando yo negocio digamos, de forma competitiva. ¿Se acuerdan que la puta inicial siempre tiene que estar más arriba de la meta óptima? Uh -huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me tengo que reservar un espacio para poder regatear. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros vamos a negociar desde el punto de vista colaborativo, la oferta en general, este es un elemento que no tiene mucha relevancia, ¿ya? Porque, a ver, el, el, el, el acuerdo, el punto de acuerdo no se va a lograr mediante el juego regativo. de otra persona te presiono a ti, tú me a mí y finalmente llegamos a un punto medio, ¿ya? Lo que se va a construir es justamente la, la, la, la, la primera oferta, ¿ah? va a ser probablemente el trabajo conjunto entre las partes, ¿ya? ¿ah? Aparte, coloquemos arriba de la mesa la información y ahí vamos a lograr que se acuerde directo. Por eso, el, ah, eh, la, la, una oferta inicial es generar una negociación con la verdad que parte con la... Ya, pidiendo quiero que quieres tú. ¿Ya? O sea, parte justamente revelando los interesa Y a partir de conocer los intereses, uno puede justamente descubrir ¿ah, qué es lo que no tiene. ¿Ya? Y eso nos va a permitir justamente crear opción descubrir los intereses las partes descubrir justamente cual importante es mi relación y eso me permite a mí crear opciones digamos de calidad ¿Ya? bien y con esto hemos terminado justamente la parte de la preparación eh, a ver, les comento eh, la prueba de recuperación para aquellos que tengan que dar prueba recuperación te lo voy a subir a la plataforma, a ¿ah? la materia entra hasta acá ya? entra hasta acá la materia y eh, recuerden, la otra semana, tenemos semana consolidación y yo recién por ustedes voy a tener clases, en, eh, porque el, el día 24, que es un día martes, va a ser la prueba de recuperación, por lo tanto ahí la gente quedó subsolemne ah, de forma normal no tiene que venirse de clase. ¿El 24? El 24 es el recuperativo. Sí. por lo tanto la gente que dio la fiestas quién, quién, ¿quién lo da la prueba? creo que el otro ¿lo el sí. Sí. Ya. Sí. por lo tanto no tienen, ese día no tiene que ver o sea, nosotros vamos a ver el día 31 los que hayan la clase 31 Ajá, eh, la clase del 7 Ajá, y del 14, los que hayan tres clases que con eso nos vamos a dedicar a ver el tema mediación, probablemente voy a tratar de trabajar con ustedes también, algún juego de rol también, para poder ver si sí, con eso termina, podría andarlo un poquito más rápido y ya queda, mira, tanto, no lo haríamos tanto. La verdad es justamente que justamente se hayan la vuelta por acá y ya nos vemos el día 31 horas que yo retorne mi película a, por el tema del Congreso. Sí, profe, que